¿Cómo estás, Dani? Bien, vos. Bien, todo tranquilo. Qué bueno. Bueno, contanos qué es, para quienes no conocen o no escucharon,、eh, esta festividad de nuestra América llamada Inti r a y m i Sí,、eh, mira, b u e nosotros n o del 21 al 24 de junio,、eh, para los pueblos andinos, los pueblos q u e c h u a y los pueblos a y m a r a s y también para, los pueblos,、eh, para el pueblo mapuche. Estamos en tiempo s de celebración, de cambios、eh, de tiempo, de cambios de,、eh, de, de nuestras energías, que para nosotros, bueno, eso representa,、eh, con la llegada de, de, de los días más cortos,、eh, representa el año nuevo, o sea, lo que para nosotros、eh, en, en esta sociedad entenderíamos como año nuevo. Pero para estos pueblos、eh, representa estos, estos、eh, nuevos tiempos,、eh, nuevos tiempos de cambio, nuevos tiempos de renovación, nuevos tiempos de continuidad de la vida.、Eh, principalmente, bueno, para, para los pueblos andinos, estos, estos tiempos de agradecimiento también es como para、eh, empezar a prepararse para lo que serían las, las cosechas, porque en, en, para estos pueblos. Eh, los tiempos, en el caso de los pueblos andinos, ¿no? estos tiempos representan、eh, el tiempo del descanso y de preparación para lo que serían、eh, las próximas cosechas.、Mm. Es un, un año, ¿no? una, una gran fiesta la fiesta del sol, este i n t i r r a i m i Exactamente, el i n t i r r a i m i significa,、eh, como bien decías,、eh, fiesta del sol, Raimi significa. Eh, fiesta, Inti, es el s a l y nosotros, bueno, en, durante estas fechas, lo que es justamente、eh, entre el 21、eh, de junio,、eh, los pueblos andinos habían, junto también con los pueblos mapuche, habían,、eh, se habían percatado de que, bueno, en estos tiempos el sol、eh, se empezaba a alejar de la tierra. Entonces,、eh, por eso es que se hacían estas, estas festividades para pedir justamente al s o l q u e Regrese, que vuelva, para que bueno, se,、eh, con, sus, con su energía podamos seguir continuando、eh, estos, estos nuevos tiempos.、Eh, y para lo que, por ejemplo, para los pueblos a n i d o s sería. Como este nuevo año agrícola, ¿no? entonces por eso es que justamente el 21 de junio a la noche lo que se hace es esperar al sol, que es para, lo que, para estos pueblos denominamos ¿no? lo que sería la noche más larga.、Eh, se hacen distintas、eh, festividades en, en honor al, al Tatainti, al Padre s o l y b、bueno, Sol, y, y esperamos los primeros rayos de, de cada, del, del, día, del día que viene. Que es cuando justamente el sol ya empieza a acercarse más a la tierra. Entonces, bueno, es un momento de celebración, de reivindicación, de renovación, como decía, de, justamente de, de, de momentos en que se vea este nuevo, este nuevo cambio, este nuevo ciclo natural, donde también. Tiene mucho que ver con, con la Pachamama, porque justamente a la Madre Tierra donde nosotros pedimos estas, estas, nuevas,、eh, estas nuevas cosechas y estas buenas cosechas. n o Y también pensando en estos,、eh, estos tiempos que estamos viviendo hoy en día, en pensar ¿no? esto de、eh, la recuperación y la defensa de la Madre Tierra. Así que justamente、eh, en estos tiempos es, es para reflexionar y para pensar. Dónde nos encontramos y qué, cómo nos fue el,、eh, durante el ciclo anterior y cómo queremos volver a comenzar este nuevo. Es una festividad que ha sobrevivido con las características propias de cada una de las regiones de Nuestra América a lo que fue la colonización y esta división por países. ¿no? Una celebración que se da desde aquí, desde, desde el sur-sur, Argentina, pero que bueno, se, se realiza también en Ecuador, en Perú, en distintos países, en Bolivia, ¿no? esta celebración del, del sol. Y que bueno, va a ser más complicado, me parece, este año por los tiempos de pandemia. ¿Cómo va a ser más hogareña, me parece, esta vez la celebración de, de esta fiesta del sol? Exactamente, pero no deja de ser comunitaria.、Sí. La idea es bueno, que estos encuentros se hagan en, en el calor de, del hogar, generalmente se hacen、eh, dentro de las comunidades, pero bueno, dado estos tiempos,、eh, en mucho de los, eh, muchas de las comunidades están, están pidiendo hacer estas celebraciones, que es una celebración, como bien dices, ancestral y que por la colonización tuvo que ser ocultada durante mucho tiempo. Imagínate que son 500 años de colonización donde estas ceremonias estuvieron. Se, se hacían al interior del hogar y que después de estos 500 años, después de, de, de este Pachacuti, de este cambio de tiempo,、eh, se empezó a, a, a mostrar nuestras ceremonias que las,、eh, no、sé, serían alrededor de los años. O 90, que recién、eh, las comunidades decidieron、eh, con este, este, este nuevo tiempo eh, sacar eh, nuestras ceremonias para que la gente,、eh, las, para que las personas vean que、eh, todavía mantenemos nuestras prácticas y que también se, siguen vivas y que.、Mmm, En estos tiempos de, de pandemia, ¿no? en estos tiempos de enfermedad, como, como decía una de nuestras compañeras, a r a ñ a w i、sí. es justamente para bueno, reflexionar en dónde、eh, a dónde hemos llegado con el deterioro de nuestra naturaleza, de nuestra madre tierra, esta,、eh, esta ambición que tienen los estados por la extracción de nuestros recursos naturales, que hace justamente que, que nosotros tengamos que reflexionar y pensar en volver a estos tiempos, justamente e l En estos tiempos, lo que nos hacen es: bueno, vamos a descansar, vamos a reflexionar. Y vamos a prepararnos, ¿no? que es algo que n o hacemos justamente cuando pensamos en la tierra, que todo el tiempo lo estamos pensando como una forma de producción, y cuando en realidad son tiempos cíclicos. Entonces,、eh, son caminos muy duros que nos están,、eh, con, con que estamos atravesando en estos últimos tiempos, pero、eh, todos los pueblos en este momento,、eh, todos los pueblos indígenas, estamos en momento s de celebración, porque para nosotros es importante celebrar la vida, es importante celebrar todo la, lo, lo, lo que nos da nuestra pacha. Que nos da el cacaínte, lo que nos, nos brinda el hermano,、eh, el hermano viento, la, la, la abuelita agua. Entonces,、eh, es importante, que e s o por ejemplo, el pueblo mapuche también está en celebración, ellos, ellos celebran. El Unión Kripantu, que también es esta fecha que para, para ellos、eh, representa también este tiempo de cambio, esta nueva salida del sol, como le llaman ellos, que es también la representación de la renovación de las fuerzas, de todo lo que nos rodea, ¿no? de, de toda esta diversidad、eh, de vidas que, que existen y que estamos presentes en estos, tanto en este plano como, como, en, como en, todo lo que, en todo el cosmos. Esta situación de, de pandemia ha evidenciado muchas cosas y muchas, algunas intentamos ir poniéndoles palabras, reflexionando, poniendo preguntas al respecto de bueno, las tareas esenciales, qué son esenciales y, qué, y cuáles no. Muchas de las tareas esenciales que desnudó esta pandemia son las, las menos privilegiadas, las menos ponderadas, pero también、eh, permitió a la, a la tierra, la naturaleza, el ambiente mostrar postales de recuperar espacios donde se retiró la actividad. De, de la ciudad, del, de, de, del ruido、eh, constante, de, del transitar, aparecieron postales de, bellísimas ¿no? de, de cómo se puede ir, de cómo es posible todavía, digo, pese a muchos pronósticos、eh, escépticos al respecto de la posibilidad de, de recuperar el ambiente, de recuperar la tierra y de cambiar el, el modo de producción. Para vivir en armonía.、Ahora、se han visto postales、eh, digo, muy、eh, interesantes que nos, nos generan un montón de preguntas. Desde los pueblos originarios, no, obviamente no hay una, una mirada, quizá única, o muchas, son optimistas al respecto de, de, de la pospandemia, de, de la salida de esta situación. Eh, mira, en, en este momento, bueno, muchos de los pueblos indígenas están viviendo situaciones bastante críticas también con, con esto de la, de la pandemia, porque、mm. ha llegado también a muchas de las comunidades y, y todos sabemos bien que la, los pueblos indígenas siempre han sido、eh, los. Los últimos en ser、eh, protegidos ¿no? eh, dentro de cada uno de los estados, por eso es la lucha permanente esto de la reivindicación de la autonomía. Y cada uno de estos pueblos está viendo la manera de poder cuidarse y, y protegerse ¿no? de, de esta situación. Pero como te digo, siempre nosotros creemos en, esta, en, en lo cíclico de los tiempos, justamente、eh, cada, cada nuevo tiempo, cada nueva llegada, cada nuevo ciclo. Nosotros tenemos como una lectura de lo que llega. De lo que se viene y de lo que, de lo que tenemos que prepararnos. n o es Por eso siempre los pueblos piden、eh, a volver a este, al tiempo indígena, volver a esta forma de ver y mirar todo lo que nos rodea, para、eh, no sé si evitarlo, o no, pero por ahí prepararnos también para, para estos tiempos duros, ¿no? n o donde nos, nos falta mucho、eh, lo comunitario, donde, donde incluso muchas veces, o ahora estamos viendo ¿no? esto de cuánto. cuán importante es justamente estas Prácticas comunitarias, estas acciones en comunidad, que es justamente lo que, lo que nos sostiene. Entonces,、eh, vemos justamente cómo la, la Madre Tierra、eh, puede estar、eh, sin incluso、eh, la presencia nuestra, ¿no? Por eso es importante cuidarnos y, y pensar en, en, en nosotros, en cada uno、eh, de nosotros y en todo lo, lo, que, lo que está cerca nuestro, ¿no? Entonces, por eso,、eh, como decía, es importante estos tiempos de renovación, estos tiempos de cambio. Es importante también ver qué es lo que, cómo nos comprometemos al cuidado de la tierra, porque creo que todas estas enfermedades que nos están、eh, rodeando tienen que ver justamente en cuán, cuánto hemos deteriorado o en cuánto hemos perjudicado、eh, a nuestro cachamama ¿no? y, y a todos los recursos naturales que están、eh, cerca a nuestro. Entonces, por eso、eh, tenemos que. Pensar en, en el cuidado, en la protección, en esta armonía, en, en vivir siempre en, en equilibrio con, con todo esto, que es, es importante y bueno, es lo que siempre reivindicamos desde los pueblos indígenas, ¿no? ¿Cómo es la celebración este año que proponen? Siempre acompañamos desde la radio la celebración que se hace o en el Centro Cultural, d el Inti-Reimi o en el, el Campus de la Universidad de Generalizamiento, es el ciclo reencuentros con pueblos originarios. Este año, bueno, no se va a poder así. ¿Hay alguna propuesta vía redes? ¿Cómo lo están trabajando? Sí, muchas comunidades están haciendo las ceremonias, tanto el, el Inti Raini, el u i n y o Tripantu y otras ceremonias más, se están haciendo de manera virtual, m u c h o s se están convocando y bueno, la idea también es sumarnos y acompañarnos dentro de estas festividades. Nosotros en particular estamos justamente、eh, acompañando estas、eh, ceremonias que están haciendo distintos、eh, referentes de distintas comunidades en, en todo este territorio, en todo el área Ayala, así que. Eh, se está haciendo de manera virtual, pero no deja de ser comunitario. Y también bueno es importante hacer esta, estas prácticas, recuperar estas prácticas en el interior de nuestros hogares también, como para también、eh, cuidar y proteger y pedir a nuestros ancestros y ancestras ¿no? esta, esta protección y esta en, ayuda en este camino que nos toca transitar、eh, de acá en adelante, porque es un tiempo muy difícil, un tiempo muy duro para todos y todas. Y es importante sentirse acompañado y caminar fortalecido para, para poder afrontar、eh, lo que se viene. Sin duda. Vea, como siempre, un placer poder dialogar con vos. Te mandamos un abrazo enorme aquí desde la radio. Abrazo a ustedes, muchas gracias.